Cuando tenemos un mundo que de nuevo volvieron los nacionalismos, de nuevo para cuidar lo propio. No estoy diciendo si está bien o está mal, pero es lo que estamos viendo en todo el planeta. Cuidar lo propio. El beneficio es lo que tenés que representar. Y acá tenemos ideas que hoy imperan, que, que piensan en entregar nuestros recursos naturales, en no defender nuestra soberanía, no cuidar y proteger nuestro entramado productivo nuestra industria, nosotros tenemos una obligación, si en el Pacto de Mayo no aparece fomentar, proteger, cuidar la industria nacional, yo no puedo firmar el Pacto de Mayo. Si no dice mejorar las condiciones, mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras del pueblo, si no dice eso, yo no puedo firmar el Pacto de Mayo.